Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad nuestra cita bíblica es en el libro de Números. Antiguo Testamento de la palabra de Dios, libro de Números capítulo dieciocho. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre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 De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de helio que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de helios, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de e l l o s